Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Pues comenzamos este comentario para Radio Alama en Internet justo después de la introducción de nuestro director Juan Cabezas. Efectivamente. Nos centramos ahora en una noticia que hemos visto en alama.com, firmada además por Juan Cabezas. Ajá. Nos lleva a Ventas de Safarraya, eh, a un evento cultural importante, la presentación de un libro sobre el tren. Sí, un libro muy esperado por lo que cuenta el artículo. Dice que fue una tarde, bueno, que dejó huella, ¿no? Con el espacio escénico completamente lleno para acompañar al autor. Sí, muchísima gente. El libro se titula Tren de Cremallera a Ventas de Safarraya, 1922-1960. Eso es. El autor es Juan Bueno Pérez, que es el cronista oficial de la villa, o sea, un trabajo de investigación de años. Claro, y en el acto que lo presentó Miriam Reina Arrabal, pues se destacó mucho esa figura de Juan Bueno, no solo como investigador, es que es profesor, geógrafo, historiador abogado, escritor, bueno, un polifacético. Sí, sí. Y sobre todo su conexión con Ventas, que es su pueblo aunque no viva allí. Se recordó su labor, sus premios, como el premio Alhama que le dieron. Y el libro, ojo, eh, 380 páginas, no está mal. Una obra considerable, sí. Y no solo cubre el periodo del tren en Ventas, del 22 al 60. Empieza antes, en 1905, con la creación de la compañía Los Suburbanos de Málaga. Ajá. Y algo importante que dijo el autor, este tren es patrimonio de todos los pueblos por donde pasaba, no solo de ventas. Claro, eso es fundamental. Y la investigación que hay detrás, Uf tremenda. Archivos en Madrid, en Málaga, a Laurín de la Torre, más de 100 documentos oficiales revisados. ¡100 documentos! Y lo que más me llama la atención, que entre 2023 y 2024 él mismo recorrió todo el trazado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Visitando las estaciones, los apiaderos, lo que queda de ellos. Vamos, un trabajo de campo puro y duro. Vaya trabajazo. Y de ahí salieron cosas curiosas cosas, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, encontró la escritura original de la compañía en Madrid, cien años después. No me digas. Y con eso pudo corregir un dato, el capital social. Se decía que eran 4 millones de pesetas. ¿Que era lo que se creía hasta ahora? Exacto. Pues no. Eran 1,1 millones. Y llevó la copia y todo como prueba. Fíjate qué detalle. Increíble cómo un dato puede bailar durante un siglo. Y detalles técnicos también contó, ¿verdad? Sí, claro. Explicó lo de los tramos de cremallera, ese sistema especial para las cuestas fuertes entre la viñuela y hiperiana. Ah, Ah, la cremallera, sí. Lo actual de lo que queda, ¿no? Del patrimonio. Sí. Y ahí, bueno, un poco de todo. Alegría por cosas bien conservadas, como el puente de ventas, que es emblemático, obra del ingeniero Echecopar y construido por un vecino, Frasquito Matacán, decía. Ajá. Pero también, pues, decepción al ver otras cosas abandonadas. Mencionó la estación de Periana, que ahora es un colegio y casi no se reconoce. Una pena, la verdad. Llama la atención sobre cómo cuidamos o no cuidamos lo nuestro. Exacto. Y rescata otras historias, como la de un molino de bien antiguo cerca del boquete. Un molino. Sí, que dio nombre a un ventorrillo que sale hasta en historias de bandoleros como el Visco del Borje. Pequeños hilos de la historia local. Muy interesante. ¿Y el impacto social, que también lo tocó? ¿El trabajo que dio el tren? Muchísimo, directo e indirecto. Impulsó a los cosarios, los transportistas que llevaban mercancías desde pueblos como alama por ejemplo. Anda, desde alama también. Sí, incluso en alama se vendían billetes para el tren, fíjate. No lo sabía. Pero bueno, también contó lo duro accidentes laborales e incluso un informe que calificó de insólito, donde la propia compañía pedía cerrar el tramo Vélez-Ventas porque perdía dinero. Vaya, o sea que la rentabilidad ya era un problema, entonces. Desde luego. Y la presentación por lo que se lee fue muy emotiva. Había descendientes de ferroviarios, vecinos contando sus recuerdos. Qué bonito eso. Sí, el alcalde, José M. Moreno, abrió el acto y destacó justo eso, la importancia de recordar. Y agradeció al autor, claro, y a la Diputación de Granada, que apoyó la edición del libro. Bien. Bien, por la Diputación también. Y el artículo de Juan Cabezas en alama.com, aparte de contarlo todo, trae fotos del evento, ¿no? Sí, incluye fotografías y un detalle importante para quien quiera saber más, menciona que hay un vídeo de la presentación entera. Ah, genial. Con las diapositivas que usó el autor y todo. Así que toda esa información ampliada, pues se puede consultar en alama.com. Estupendo. Pues sin duda, un libro fundamental, ¿eh? Un esfuerzo enorme para que no se pierda la historia de ese tren que fue tan importante para Venta y toda la comarca. Exacto, el tren desapareció físicamente, pero su historia, gracias a este libro, vuelve a circular. Pues con esa reflexión sobre cómo mantenemos viva nuestra memoria colectiva, terminamos por ahora. Muy bien, ya seguimos trabajando en el próximo comentario aquí en Radio Alama en Internet, con Juan Cabezas a los mandos técnicos y en la dirección. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.